Una maestra. Sí, sí, con una maestra, con, con todas las letras, lo digo sin temor a equivocarme, porque ya está en la otra punta de la línea telefónica, Carola Rodríguez. Buenas tardes, Carola. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carola. Estamos estamos bien porque podemos este, trabajar con mis compañeras en el equipo. Podemos seguir, pudimos seguir a pesar de la pandemia en Radio Carmes cubriendo algunos espacios, sobre todo porque es buenísimo. Claro, exactamente. <risas> Había predisposición, pero además teníamos las posibilidades físicas, edilicias, así y el y los cuidados. Nos enteramos de cómo hacer y nos predispusimos este, de la mejor manera para hacerlo. Pero en el mundo de, de, de les docentes, Carola, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo durante esta <ríe> pandemia? Nosotros también tenemos la suerte de seguir trabajando mucho, eh, lo que cambiamos es el espacio, no estamos trabajando dentro de las escuelas o dentro de las casas, y ahora te cuento por qué, pero sí seguimos trabajando un montón. Eh, yo soy referente de educación domiciliaria, Y nosotros durante el año, cuando no hay pandemia, trabajamos en, en las casas de los alumnos y las alumnas que tienen alguna situación de enfermedad. Entonces lo que hacemos es ir a las escuelas, buscar los materiales y llevarlos a los hogares para que los alumnos y alumnas, a pesar de su enfermedad, puedan seguir estudiando. Entonces, bueno, a nosotros este tema de la pandemia nos agarró como preparados porque de alguna manera sabemos trabajar en, en las casas, en los domicilios, eh, así que bueno, eh, pero bueno, también nos generó un cambio, ¿no? y tuvimos que, que buscar la forma de, de resignificarnos, Y como les pasa a todos los docentes, y empezamos a preparar este proyecto que, que les vamos a contar ahora, muy es bien. por el que nos llamaron. Carola, ¿y cómo es esto de estar eh, eh, enseñando nor en la normalidad? Como decía, yendo por casa eh, sí. de alumnos y de alumnas que están con algún padecimiento. ¿Cómo es esto? Eh, esto en, ¿En qué contexto se da? Digo, institucional. Hay una parte eh, del de, de, de, de sí. Ministerio de Educación, digo, ¿no? Sí, eh, Educación Domiciliaria es un servicio que es parte de la Dirección General de Educación Inclusiva eh, y nosotros lo que hacemos es, lo que te contaba recién, cuando alguna, alguna de, alguno de los alumnos o alumnas tienen un certificado médico por más de 30 días, nosotros vamos, eh, nosotras, como todas mujeres, las maestras domiciliarias, eh, vamos a, las, a, a, la, a los hogares o a los hospitales cuando los alumnos están internados y trabajamos con las planificaciones de las escuelas para que los alumnos en el momento en que pasen su situación de enfermedad puedan volver al aula y seguir el ritmo de trabajo con sus compañeros, ya pueden... que durante ese tiempo aprendieron lo mismo que sus compañeros en la escuela. Ahí está, que no, hacen, que no haya un desenganche porque no pudieron estar yendo. Este... Sí, nosotros lo que tratamos es que sigan incluidos O sea, más allá de que no puedan estar en la escuela En un determinado momento No quiere decir que, que queden fuera del sistema educativo Muy Y bien. nosotros ponemos como mucho, mucho énfasis en la conexión En, en el estar conectados eh, Cuando los alumnos y alumnas están enfermos en sus casas Muchas veces pierden el contacto con, el, con la comunidad Con los compañeros, con las compañeras, con los docentes Entonces nosotros tratamos de siempre estar armando algún proyecto que nos permita seguir enlazados. Eh, el año pasado, por ejemplo, participamos incluso en la Feria de Ciencias con un proyecto que fue la biblioteca donde los estudiantes y las estudiantes y sus familias en las casas armaban un, leían un texto que nosotros llevábamos a partir de un audio o de un video a las aulas Y en las aulas la, lo, los compañeros y compañeras los leían y después les mandaban dibujos y, y cartas acerca de lo que habían leído. Pero siempre tratamos de estar conectados porque sabemos que la conexión hace que, nos, eh, que, que todos se sientan mejor y tengan muchas más ganas de aprender. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahí ya lo mencionaste. Es un laburo o una idea o una, un pulso vital para la inclusión de, de alumnas y alumnos. ¿Y ahora que, que, en qué materia es que se han arremangado y se han puesto a laburar, Carola? Que es radio por la inclusión. Estudiar Conectándonos, digo, lo, lo menciono así porque habías hecho, este, habías mencionado esas palabras, así que claro me quedo, me quedo enganchado, con inclusión y conectándonos, contanos. Exactamente. Eh, bueno, ahora en esta situación dijimos, tenemos que estar conectados más que nunca y ahí es donde decidimos empezar a armar un proyecto que pudiera generar una conexión, pero ya con la comunidad no solamente con nuestros alumnos. Así que el, desde la Dirección de la Transversalidad de la Educación Inclusiva eh, empezamos a armar un proyecto en el que estamos eh, trabajando en conjunto con la Dirección General de Educación Primaria y, y con las maestras domiciliarias y con la educación primaria nos pusimos a armar este proyecto que, que es eh, hacer radio, recoger la voz de mucha gente, esa voz en, en nombre de la inclusión ¿no? empezar a pensar utilizar la palabra como un medio de, de empezar a pensar la diversidad Muy bien, muy bien. La verdad es que es, es, que es una, una salida, digo, pensar en estos recursos, en estas posibilidades, Carola, este, eh, técnicos, tecnológicos eh, y, de, y, de, y de alta imaginación. Eh, son, este, por ahí, recursos que habían estado eh, en, el, en la realidad todo el tiempo, pero que hoy por hoy eh, está demostrando que, que entre vos y tus compañeras y compañeros hay un radar que ha detectado, que ha, que ha hecho cabeza, digamos, se han puesto a pensar cómo eh, incluir y cómo contener a, a este pequeño universo, va, pequeño, a este universo enorme, enorme tal cual, tal cual, menos eh, mal que eh, dije universo. Nosotros eh, trabajamos, somos varios los que estamos trabajando en este proyecto y, y somos un grupo bárbaro de gente eh, gente que le pone mucha emoción, creatividad, que, le, que encuentra la forma, que busca la manera, para que todas las personas queden incluidas adentro de este proyecto. Nosotros arrancamos pensando en la radio y en muy poquito tiempo nos, di, nos dimos cuenta que al, o sea, la radio es algo que incluye un montón de gente porque llega a todos los rincones de, de la comunidad. Pero por otro lado queda un grupo de gente afuera por ejemplo, las personas eh, sordas, eh, las personas que tienen diferentes ritmos de procesamiento auditivo, eh, personas que necesitan escuchar la información dos veces para entenderla, por ejemplo, nos empezaba a quedar afuera de, este, de esta inclusión que proponíamos. Entonces, además del programa de radio, empezamos a trabajar también en las redes sociales eh, si quieren nos pueden buscar como estudiar conectándonos en Facebook o Radio por la Inclusión en Instagram, porque ahí empezamos a armar materiales con apoyaturas para que todas las personas puedan entenderlo. Entonces algunas de las cuestiones que van a salir en la radio eh, están interpretadas en lengua de señas, eh, otros materiales los fuimos armando con pictogramas para las personas que no tienen acceso a la lectoescritura, por ejemplo, o a las personas que, que necesitan de estas apoyaturas gráficas para entender una información. Y bueno, y ahí también subimos videos, informaciones, eh, vamos demostrando cómo, cómo se puede hacer para ser inclusivos también cuando estamos en las redes. Así que bueno, la verdad que sí que es un un trabajo bastante importante que estamos armando. Un trabajo importantísimo me parece, Carola, pero además er, usando todas las herramientas que que hoy por hoy este, cualquier familia o cualquier persona puede puede asequir, digamos, están en el, muchas veces en el, en el bolsillo de las personas o en la cartera, el, el smartphone puede ser una herramienta impresionante para esta, para esta tarea que, de la que se están encargando con tus compañeras, y, y da gusto escucharte hablar porque estamos hablando de sí, de las mismas redes sociales que tantas veces, este, bueno, no queremos ni acordarnos por los contenidos, por la manera en la que muchas personas las abusan o, o hacen un mal uso de esas mismas redes. Y sí, a veces no se trata sí. de un mal uso, a veces hay como de, desconocimiento. Y, y bueno, eso apuntamos también, empezar a, a demostrar que con poquitas cosas que nosotros podemos hacer, eh, generamos que haya mayor inclusión en los mensajes. Entonces, vamos por ahí. Muy bien. Y muy ya que dijiste bien. universo, nuestro primer eh, programa, mañana es del universo. Mira, bueno, <risa> estaba en el, en el cronograma de las preguntas, era, era eh, que nos contaras cuándo empezaba eh, propiamente el espacio radial, en el que mientras estabas contándonos, ya, ya lo estuve compartiendo en nuestra fanpage de Radio Carmes en el Facebook. Eh, ¿Cuándo comienza a estudiar Conectándonos Radio por la Inclusión? Eh, y recién lo, lo adelantaste, pero ¿querés decirnos todos los horarios bien completitos? Sí. Eh, miércoles, mañana miércoles y bueno y todos los miércoles próximos durante dos meses vamos a estar a las 18 horas por Radio Nacional eh, que es AM730, corregime si estoy diciendo bien No, estás bien, nombra. estás bien ¿Estoy bien? Bueno, ¿Estás bien? entonces miércoles y viernes 18 horas eh, AM730 Radio Nacional y eh, vuelve a repetir los viernes, para los que no hayan podido escucharlo, y después vamos a estar en las redes todo el tiempo, subiendo Bien. información y, y, y, no sé, vamos a estar también esperando lo que nos pidan, lo que nos pidan las personas. Ya cuando empezamos a, a, a hablar sobre esto en, la, en las redes, ya empezamos a tener distintas... Preguntas de la gente, va a ver esto, va a haber lo otro, como que hay mucho interés, así que. Vamos Distintas a ver. interacciones, ahí nomás arrancaron, entonces. Nomás. Quiere, quiere decir que va a estar muy, muy bueno y muy entretenido, Carola, que ya prácticamente echó a rodar este, este programa. ¿Le pusieron bueno, una, una medida de dos meses por alguna razón en particular o están este, pensando que van a ir viendo la evolución, Carola? En realidad eh, empezamos con, pensando en cuatro programas, ya terminamos de armar los cuatro primeros y nos quedamos como con un millón de temas <ríe> y arrancamos con cuatro más, eh, estamos armando cuatro más, así que por ahora son ocho. Muy y bien. bueno, después de eso veremos si mm, seguimos eh, sin ir a la escuela, en aislamiento, a lo mejor continuamos o a lo mejor terminamos ahí, la verdad que no sabemos, vamos a ir viendo cómo cómo evoluciona el proyecto. Y también. si encontrás, Carola, que hay mucho feedback y que por, por, a través de las redes sociales y de estos mecanismos de los que nos estabas hablando, hay muy buena respuesta de quienes necesitan de estas herramientas y del empeño y la voluntad de ustedes. ¿Qué va a pasar, Carola? ¿Vos empujarías que haya un, un espacio permanente, por ejemplo, en Radio Nacional, que se muestra como una herramienta potente, organizadora, que pone a disposición capacidades técnicas y demás? ¿Vos te, te arremotarías Mangarías si y te, te meterías en una, en una iniciativa que, que es, es, trabaje a lo largo del año? No nos dé idea, porque no sabes lo que somos las domiciliarias. Somos tremendas. Enseguida empezamos con todo. Ahí están todas escuchándome. Ahí les mando un beso enorme a mis grandes compañeras de trabajo. Creativas, copadas, divertidas, buena onda. Y sobre todo, se potencian y estamos siempre armando algo nuevo así que si nos tiran la idea de seguirnos se lo seguimos, no tenemos problema Muy bueno, muy bueno, les mandamos un cariño entonces enorme a todas ellas y a vos también, a la pasada Carola, este, sobre todo porque hay algo que no mencionaste cuando hablabas de las virtudes de tus compañeras este, pero sí lo reconocemos a la distancia y es el compromiso con lo que hacen, ¿eh? así que bueno sí. le, aprovechando el, el codo de la nota para enviarle un cariño y un reconocimiento conocimiento a tus compañeras y a ti, este, te invito a que, bueno, si te, te parece que nos hagas una, una reflexión de estos tiempos tan locos en los que, bueno, muchas personas ya estuvieron esta, tratando de manejar lo que pasaba en casa de la mejor manera posible, digo, sobre todo padres y madres que han tenido que acompañar a, bueno, a, a tus educandos o al alumnado pampeano, que, bueno, que por ahí te, tienen más posibilidades ahora de volver a sentir un poco la normalidad y el exterior pero en este tiempo, en este tiempo que estuvo pasando, Carola ¿cuál era, ¿cuál era la mejor manera de encararlo y cuál es la mejor manera según tu mirada y, y lo que ustedes proponen para organizarse en casa y seguirnos quedando en la medida de lo necesario? Nosotros ahí, si ustedes entran al portal del Ministerio, subimos algunos videitos en los que Damos recomendaciones para las familias y para los estudiantes y también para los docentes porque por ahí nosotros como todos eh, nos dedicamos a ir a las casas, sabemos por ahí cómo deberían estar los materiales, entonces eh, hicimos unas recomendaciones para los docentes y después tenemos las recomendaciones que siempre les damos a, la, a las familias y a los chicos y a las chicas que están estudiando en sus casas. Y esas recomendaciones son armarse de rutinas, eh, proponerse estudiar todos los días a una misma hora, eh, tener entre medio de los estudios algunos recreos, eh, que los papás no se conviertan, en, y las mamás y las familias, no se conviertan en docentes, sino que sigan siendo mamás, papás y familias acompañando. Eh, yo digo que les armen el tecito, no, no recomendamos el matecito porque mucho no se puede ahora, pero que, que les armen el tecito, que, que corten el pan, que les pongan la mermelada mientras están estudiando, si se manchan las hojas no pasa nada, y que, y que acompañen, no, ten, no tienen que ser las familias en este momento los que educan, sino los que acompañen, que se aferren a sus docentes porque están los docentes ahí, están todos al pie del cañón esperando que, que, que nos consulten, eh, que nos pidan, que, no, que nosotros enseguida les armamos el video, les armamos eh, el, el apoyo que necesiten para que puedan seguir estudiando. Muy Así bueno. que es, es eso, más que nada, bueno. acompañar y, y estar ahí hasta que podamos volver a la escuela. Mientras tanto estamos aprendiendo un montón de cosas, no es tiempo perdido. No es tiempo perdido, qué bueno oírlo. La verdad, Carola, es que nos dejás un paquete de buenas noticias, sobre todo porque en una buena parte de lo que estuvo ocurriendo en la provincia de La Pampa, por lo menos, pudimos ver, Carola, cómo desde el seno de nuestra sociedad ha, ha habido una muestra de conciencia social, de conciencia comunitaria, muy, muy importante y el trabajo de todos ustedes es fundamental en esto y en que la, en la casa, en cada familia y en cada lugar donde hay una estudiante o un estudiante, lo hayan tomado de la mejor manera posible. Muchísimas gracias así por es. este rato, Carola. y bueno... bueno, muchas gracias a ustedes. Juan Pablo, ustedes siempre nos dan un lugarcito a la, al servicio de educación domiciliaria, eh, sí. así que les agradecemos un montón porque siempre están ahí atentos para que nosotros podamos mostrar todo lo que hacemos. Bueno, bueno, es una parte de, de la tarea que tenemos, pero este, además tenés que despedirte recordándonos que mañana, desde las 18 mañana, horas... desde las 18 horas, es un programa que dura 35 minutos y después siguen dos programas más del Ministerio de Educación, así que hay que sentarse a las 18 y hasta las 20 horas, 20, 30, eh, vamos a estar eh, uno detrás del otro dando herramientas para seguir estudiando desde casa. Muchísimas gracias, Carola, y que tengas buen resto de la jornada. Mucha merde para mañana con este, con este primer programa no, que va a estar a leer en el Nacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.